Mis amigos, sean todos bienvenidos al show. Comenzamos un nuevo segmento de esta recorrida por la música del mundo. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso no será ser Comienzo hoy, lo hacemos con el guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana. Fundó su primera banda en 1966. Fue pionera en funcionar la música latina con el rock and roll. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. En el 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 20 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Sus álbumes Santana de 1969 y Abrazax de 1970 forman parte de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Cuenta con casi 40 trabajos discográficos a lo largo de su carrera y Guajira del año 1971 eh formaba parte de aquel disco Santana 3, es una canción compuesta por Chepito Arias y Brown y Reyes. Y es justamente la canción con la que vamos a comenzar este bienvenidos al show Carlos Santana y su Guajira. Continuamos con Color Humano, fue un trío fundado a finales de 1971 por Edelmiro Molinari, después de la disolución de Almendra. La primera formación de la banda fue con Edelmiro Molinari en guitarra y voz, Rinaldo Raffanelli en bajo y coros y David Le Bon en batería y coros. En diciembre de ese año grabaron su primer disco. A finales del 72 se alejó David Lebón del grupo y se incorpora a Pescado Rabioso y vez reemplazado por Óscar Moro. La banda se disolvió en el 73, aunque volvían a juntarse en el 95 para un show en el Gran Rex. Aquí Color Humano y este Sangre del Sol. Compartíamos la música de Lafayette. Una banda fundada en el 2007, 100% instrumental. La banda francesa fue fundada por el cantante y compositora Natalie Noriot. Lanzó su primer álbum en el año 2010. En el 2016 la banda se separa definitivamente tras la partida de uno de sus integrantes. Aquí compartíamos el tema La enamorada de un amigo, compuesta por Estibes Erasmo y Roberto Carlos y que fue justamente popularizada esta canción por Roberto Carlos. Creo que también ha tenido hasta inclusive versión salsa de esta canción. Queríamos compartir esta esta versión justamente del tema La enamorada de un amigo versión de Lafayette. Y de la música instrumental nos vamos a un tango y a una versión muy particular de un tango, Nat King Cole. Fue un renombrado cantante y pianista estadounidense de jazz. Es considerado uno de los más aclamados pianistas eh y más influyentes líderes de grupos de la era swing. Uno de los mejores cantantes en toda la historia del jazz, reconocido también por ser el primer cantante estadounidense en cantar en castellano. Gracias a eso se volvió inmensamente popular a nivel de todo el mundo vendió más de 75 millones de discos. Eh, se especula que la canción Answer Me de The Latin Call justamente fue la inspiración para que Paul McCartney compusiera Yesterday. Solo entre los años 1952 y 1965 lanzó al mercado más de 40 discos con el sello Capitol Records. Cuando ya le habían diagnosticado cáncer de pulmón y los médicos solo le daban un mes de vida, Col continuó su trabajo e hizo sus grabaciones últimas en 3 días, del 1 al 3 de diciembre de aquel año 1964. Y lanzó justamente esas canciones en un álbum llamado Love poco antes de su muerte ocurría en 1965 en el mes de febrero. A fines de enero de aquel año 65 salió ese álbum Love. Queríamos compartir o queremos compartir este tango El choclo en una grabado en una edición del año 1958 del disco Col en español. Con este tango que es burlón y compatrito, se ató dos alas la ambición de mí y su julio. Con este tango nasó el tango y como un grito, salió del sólido barial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más le que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, Yo roanda wen la enosentia they un ritmo u get tan Porto milagro de nota sagoras nacieron sin pensarlo mas paicas y las grelas luna en los charcos kanjing en las caderas yunancia fiera en la manera de querer alevo carte tang do kewiro Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Yo me voy al rezongo de mi pasado Hoy que no tengo Mas a mi madre Siento que llega un punta pie para besarme Cuando tu canto nace el son de un bandoneón que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón y seguimos con el tango en este caso y seguimos con el tango Bajo Fondo, conocido en sus inicios como Bajo Fondo Tango Club, es una agrupación musical de tango electrónico, formada por músicos argentinos y uruguayos. Sus integrantes: Gustavo Santoalla, Juan Campodónico, Luciano Supervín, Verónica Loza, Martín Ferrés, Javier Casalla, Adrián Sosa y Gabriel Casacuberta. La idea original surgió en el 2001 cuando el argentino Santo Alaya y el uruguayo Juan Campodónico sintieron la necesidad de dar una visión y una sonoridad a la vida urbana del Río de la Plata. A través de un sello electrónico con raíces latinas, cuentan con cinco álbumes de estudio y han interpretado música para las novelas La Favorita y Avenida Brasil. Aquí, Bajo Fondo, y su tema trapezista Estos acordes son inconfundibles, sin ningún tipo de lugar a dudas. El final hoy de este Bienvenidos al Show con el pianista francés especializado en música ligera y uno de los más exitosos a nivel mundial con más de 70 millones de discos vendidos. Fue premiado con 267 discos de oro, 70 discos de platino y... Ya ha realizado más de 600 conciertos alrededor del mundo. Comenzó sus estudios de piano a muy temprana edad y con 12 años ingresó al Conservatorio de Música de París, donde 4 años después obtuvo el primer lugar al mérito. Sus primeros pasos como músico los dio tocando en sesiones de grabación para poder seguir pagando sus estudios de capacitación y perfeccionamiento. Las mundialmente famosas baladas para Adele Compuesta por Paul de Senneville en honor a su hija recién nacida, es una de las piezas que lanzó al estrellato mundial a Richard Klaidermann. Este sencillo vendió alrededor de 22 millones de copias en más de 30 países. Cuenta con más de 80 discos de estudio sin contar las reediciones y las recopilaciones ni sus trabajos grabados en vivo. El final hoy de este Bienvenidos al show queremos hacerlo con este tema maravilloso, fantástico. Quién no se ha emocionado a escuchar estos acordes que demuestran que se puede hacer música sin letra y llegar hasta lo más hondo del corazón de cualquier ser humano. Letre a mamare, carta a mi madre. El Señor con mayúsculas, el Señor Richard Clayderman en el final de este Bienvenidos al show.